Podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAE italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano al Nacional Rock. De 0 a 2 Diario, Diario del, del futuro. futuro. Un programa con buena gente. Cuatro minutos después de la una de la mañana y seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro y es lunes. Hubo fecha del torneo en el fin de semana Y por eso estamos en comunicación Telefónica con Alejandro Wall Nuestro cronista deportivo Que nos va a contar si es cierto Que en realidad el torneo es como el tute Y lo que pasa es que nadie quiere salir segundo Y están todos haciendo méritos para salir terceros ¿Es así Ale? ¿Qué haces Nico? Bueno, sí, lo, lo, lo primero que cabe preguntarse Es eh, ante qué, qué campeonato estamos, ¿no? o sea ¿Cómo el... calificarlo? Inicial el... para empezar para empezar, ¿no?, de, de qué manera, eh, el domingo San Lorenzo tenía que ganar en su cancha para ser campeón, uno supone que esas cosas se resuelven, sí. eh, no como un trámite, eh, tenía que jugar con estudiantes, un equipo muy regular, pero que obviamente le iba a presentar este partido, este pero uno supone que este un equipo que quiere ser campeón lo resuelve, lo gane, más bueno no ganó, jugó mal, eh, quedó la discusión sobre el penal que Lunati no le cobró a San Lorenzo, Sí, este, Jonathan Silva bajó a a Juan Cavallaro, Lunati no lo cobró, este y, a, y ahora el, el torneo eh, y, y la duda, ¿no? de si bueno, si finalmente ese penal hubiera cambiado la historia, porque este, digo, después no tiene que y hacer. Este, ahora el torneo se va a definir en la última fecha con, con la curiosidad de que además se cruzan los cuatro que están peleando el título, Vélez San Lorenzo por un lado, Newell's, Lanús eh por el otro, eh, San Lorenzo tiene obviamente la, la las la de ganar en ese sentido porque con, con un triunfo este, se asegura el título pero me, me gustaría eh, algún, poner algunas cuestiones a esta, a, para destacar ¿no? Hacer Perdón, ¿En antes primer? de empezar con el punteo te, sí. una, una duda ¿no? Eh, últimamente en el fútbol argentino se está dando mucho eso, ¿no? De que en la, en la última fecha terminan coincidiendo jugando entre sí, sí los que definen. Ha pasado sí, más, sí. desde el Vélez-Huracán, aquel histórico hasta más recientemente creo que hubo un par de casos más y este caso que es hasta insólito porque son los dos partidos que se cruzan, ¿eh? Pasi, casi parece hecho a propósito. Sí, además con partidos, digo eh, en el caso específico de, de Vélez-San eh, Lorenzo Eh, es un, un partido eh, que, que uno supone no es para, para la fecha final digo por los antecedentes de violencia que tiene entre sí. las hinchadas no tiene dos muertos en los últimos cinco años eh, y, y es curioso que haya sido este programado para la última para la última fecha eh, pero sí, viene sucediendo ya estas cuestiones y además, la paridad sobre todo ¿no? este, la, la, la cuestión de llegar en las últimas fechas con la posibilidad incluso de terminar este teniendo que jugar algún desempate como posible que pueda este, terminar sucediendo este, en, en este en este mismo campeonato no, no está la, la posibilidad de, de que haya un triple empate pero sí un empate entre entre dos equipos y sí. eh, Pero te decía, digo, para, para destacar como algunas algunas cuestiones, digo, cuestiones sobre las cuales además se discute sobre el torneo. En primer lugar, la reprogramación de la última fecha, ¿no? Iba a jugarse el próximo fin de semana. Eh, después había incluso ha habido un acuerdo en, en el comité ejecutivo de AFA, al final los dos partidos que definen eh, se pasaron para el domingo 19 de eh, perdón, domingo 15 eh sí de diciembre ¿estoy, estoy diciendo bien? ¿O estoy... sí, sí, el sí, sí, 15, 15. Este, para que la luz pueda jugar con contra las dos finales de Copa Sudamericana que, que tiene que disputar que comienza este mañana mismo eh, mañana miércoles digo para no confundir con esta cosa del horario contra Ponte Preta de, de Brasil sí. el resto de la fecha se va a jugar el próximo fin de semana a eso se suma además eh, de esta cuestión de la reprogramación si tendría que haber público o no este, en el Vélez San Lorenzo Eh, hubo incluso algunos cruces entre dirigentes Recién lo decíamos, Vélez y San Lorenzo tienen algunos antecedentes de, de violencia eh, Incluso había versiones que manejaban los organismos de, de seguridad Acerca de que la barra podría la barra de Vélez podría cometer o provocar algún este incidente en el partido Teniendo en cuenta la, la rivalidad que hay entre ambos y que San Lorenzo Este, puede ser campeón nada menos que en esa cancha lo más probable es que solamente haya socios eh, de Vélez y después va a ver que resolver qué hacen los hinchas de San Lorenzo digamos, eh, de qué manera pueden llegar a festejar si, en caso de que sean campeones eh, esa es una parte de la discusión la otra cuestión a abordar es el tema de los arbitrajes, ¿no? porque recién este nos nos, este, nos eh, contábamos lo de lo de Lunati y, y el, este, el penal que fue bastante evidente, digo, uno lo ve por televisión, supone que eso es algo también que se ve en la cancha, digo, en, la, en los ojos de, de un árbitro. este Es cierto que después uno eh, ve una jugada una y otra vez y ya se le naturaliza la falta, pero la verdad es que fue bastante grosero. Eh, yo ahí tiendo a desconfiar, creo que alguna vez lo hablamos, de las miradas combinativas, digo, entiendo que los árbitros se equivocan. Eh, yo tengo una cosa bastante ambigua con Lunati, que estuvo bastante tiempo parado, se acuerdan, investigado por claro, las PIP... ¿no? este tiene una vida que llevó a la sospecha de que este pudiera tener este algún tipo de este enriquecimiento ilícito estamos hablando no sé si es es exactamente esa figura, pero sí digamos recayeron varias sospechas sobre él y de hecho estuvo investigado, bueno, volvió a a arbitrar, le tocó este o lo pusieron en este San Lorenzo Estudiantes, se termina equivocando San Lorenzo se quejó con razón, se quejó también Guillermo Barros Schelotto Este, por el arbitraje de Ceballos contra Boca, este le echaron a dos jugadores, sí, Igual Las expulsiones fueron bastante correctas y, y Boca también sufrió un penal un penal, un penal sí. que, no le, que no le dieron. Hubo un penal que uno podría decir que que, que, que tendría que haber este que se lo tenía que haber cobrado para Boca y no se lo cobró y además hay vos sabes que hay una estadística que este, a veces, eh, a mí sí me interesa a veces mirarla eh, cuando se queja bast bastante los este, los técnicos o los dirigentes sobre algún árbitro en particular. este Guillermo dijo, este árbitro nos predispone mal, no tiene que dirigir nunca más a Lanús. Y cuando mirás los partidos que se Ceballos dirigió a Lanús, Lanús, Lanús, Lanús no perdió ninguno. Ah, mira. De cinco partidos que lo dirigió, no perdió ninguno. ¿Qué? este Pero bueno, es también un clásico eh, del fútbol, sobre todo en este momento, con eh, empezar a condicionar Eh, los arbitragios. Eh, la, la tercera cuestión, y que va un poco también enlazada todo, es que está está muy internalizada la idea de que estamos ante un campeonato mediocre, malo... Eso te iba no. a preguntar. ¿Estamos ante un campeonato mediocre o estamos ante el mejor campeonato del mundo? Porque la verdad bueno, que es emocionante. Eh, como mínimo es un campeonato raro, ¿no? Sí, este, eso seguro. Eh, vos vos recién decías, ¿no? Este, es medio eh, como que parece como que nadie lo quiere ganar o como que va a terminar siendo por descarte, ¿no? Este el campeón. A mí la pauta eh, la pauta me la da que si Boca llegó hasta los últimos minutos de la anteúltima fecha con chances de ser campeón, jugando como estuvo jugando ese torneo, Boca es que la verdad estaba para cualquiera. Bueno, y si tomás, digo, llegan Vélez y Lanús dos equipos que en eh, medio le la ida le viendo la espalda. Bueno, de hecho la Núñez jugó con un equipo alternativo contra Boca. Sí. Este porque tiene con la Copa Sudamericana y que obviamente este Barros digo obviamente no sé si tan obviamente, pero el Barros Schelote eligió este cuidar a sus jugadores para para el partido de, de mañana y de la, de la próxima semana eh, y sin embargo termina a partir del resultado que pudo haber sido mejor para el sí. este fue un buen partido por lo menos en términos de, de, de ida y vuelta del resultado ¿no? sí, fue eh, digo eh, eh, es, es cierto que va a ser el, el campeón con menor puntaje en la historia de los torneos sí. pero la verdad es que hay como una, una, una suerte de ola que repite esto y, y que compara este torneo con torneos europeos es una repetición que a mi criterio para mí es bastante aburrida la no idea de además. que este, no miremos a los eh, los campeonatos de, de Europa y demás la verdad es cierto que cuesta mucho a veces encontrar un buen juego, hay algunas cosas de San Lorenzo que parecen muy interesantes, cosas de Newell que a veces parece interesante he visto muy buenos partidos de la Lanús, he visto buenos partidos hasta el Atlético Rafaela que ya no está eh, en esta pelea algunos eh, hasta y, buenos 15 minutos de boca hubo y todo Sí, ha habido buenos 15 minutos de Boca. Digo, recién mencionabas a Lanús Boca, ayer Lanús le pegó con todo a, a Gago en la mitad sí, de la cancha, sí, fue sí. Este, bastante evidente y este lo, lo que pasaba en la mitad de cancha, digo, pre competencia y a mí la verdad es que me cae simpático y tiende a gustarme un torneo que hace tiempo que olvidó lo que es ser grande y ser chico. Este hoy lo leía a un colega Leo Torres, un tipo muy futbolero, este que eh, posteaba en su en su Facebook que eh, diciendo que se quejan los que se quejan del campeonato porque no no están peleando Boca y River y eso le quita cierta emoción, ¿no? La idea de la masividad, ¿no? No están peleando Boca y River el, el campeonato, independientemente están la B. Este, yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso Creo que hay algunas quejas que son atendibles Acerca del juego y demás Pero también es cierto que eh, Creo que esa, esa competitividad A mí me gustaría otro tipo de campeonato Ahora nos vamos a meter um, si, si, si nos queda tiempo con esta reestructuración Que están armando La verdad que a mí me gusta Y, y, y me gusta que, que pensemos en un torneo En donde, insisto, la verdad Es que cualquiera le puede ganar a cualquiera eh, y, y, y hay competitividad Insisto, me, me aburre la idea de Este, pensar que esto esto es aburrido y mediocre, entonces nos regodeamos con torneos europeos que por cierto, este son bastante desiguales. Un torneo suave democrático podríamos decir. Sí, eh, hoy hoy vos la NUS va a jugar la eh, la, la primera final de la, de la Copa Sudamericana, este hoy hoy martes, perdón, yo dije miércoles. Eh, contra Ponte Preta. Pues Ponte Preta que es un, uno de los equipos más antiguos de Brasil, a pesar de que es un equipo este muy chico y que está a punto, digo, está en la final de la Copa Sudamericana, a punto de ganar su primer título. Ayer descendió, el sí. domingo, perdón, descendió a la segunda categoría de Brasil. Sí, sí. Eh, digo, si, si uno lo toma eso, ¿no? eh, quizás también hable de la Copa Sudamericana, este, lo que significan los... los este, ...los equipos de la Copa Sudamericana... ...o en general del fútbol sudamericano... ¿no? este digo ...Ponte Petra es el mismo equipo... ...que eliminó a San Pablo... ...de la semifinal de Copa Sudamericana... Sí, sí. Este, ...y un San Pablo que tenía ganas... ...y tenía algunas de sus figuras... Sí, este, en digo, ...pero en cómo Brasil... no tuvimos esa idea... ...de quejarnos de lo malo que es nuestro fútbol... Este, ...y compararnos con... ...con otros países... En Brasil, eh, digamos, no eh, hay antecedentes ya, algo que en la Argentina no se dio, de equipos exitosos en torneos internacionales descendiendo en el torneo local. Creo que el Palmeiras tuvo un caso así hace algunos años también. Sí, claro. Y, y, claro, claro. y, y alguno y, más hubo. Que esto no, tiene y, que ver con y, el sistema chulo, también de, de, de Brasil, que no tiene promedios, entonces que hace que los equipos equipos se desequilibran volcándose hacia una Copa Internacional, no les va bien en el torneo local y listo, chau para tomarnos este de lo que nos tenemos más a mano en su peor el, o en el tránsito a su peor momento el independiente en el medio fue campeón de la copa sudamericana es cierto este y, y, y no no son pocos los hinchas independientes que dicen fue lo peor que nos pasó haber sido campeones de esa copa habernos puesto este puesto énfasis en, en jugar y en ganar esa copa y olvidarnos de Este, de Subar ganar puntos en el torneo local Digo, El fútbol necesita cambios La AFA tiene ya decidido Al menos eso es lo que dijo eh, El hijo de Grondona Ni siquiera el propio Grondona, Julio Grondona Presidente Arsenal Implementar un torneo largo a partir del, del año que viene Y sumar dos equipos más O sea, serían 32 equipos eh, Una reestructuración que obviamente También tiene su, su Costado de polémica La verdad es que me encantaría que alguna mente sencilla en la AFA termine definiendo jugar un torneo largo con 20 equipos, sin promedios, que los últimos 3 o los últimos 2 desciendan y que haya un campeón por año y si quieren una liguilla como este, se hacía en los viejos tiempos para la jugar este, la Copa Libertadores. Eh, digo, hay cambio obviamente se, se va a terminar implementando cambios, este va a haber cambios en las transmisiones de Fútbol para Todos, es algo que se discutió en la semana, por lo que yo sé y por lo que pude averiguar, no sé si tanto los cambios, ni siquiera sé si son importantes los cambios en el staff periodístico, eh, digo, importantes en términos de, de profundos. Sí. Eh, sí me parece importante la búsqueda o lo que se va a intentar como búsqueda de ingresos con eh, pauta privada y que, se, que es algo que, para mí es la pata más más este, más flaca del fútbol de que es el control del dinero que va a los clubes. Eh, que finalmente el Estado puede hacer eso, ¿no? Es decir, terminar controlando o auditando de alguna manera... Este, sí, ¿en, el, ¿En qué se gasta ese, esa guita? En, eh, en qué se gasta esa plata. En, en relación a eso, ayer hubo una reunión, ayer lunes este, hubo una reunión, en agremiados eh, con los capitanes de los equipos ahí se decidió que si en los primeros cuatro días hábiles de 2014 no se pagan las deudas que los equipos tienen con este que los clubes tienen con sus jugadores no va a comenzar ningún eh, campeonato del fútbol argentino en, a eso sí vamos a estar atentos es así son cuestiones que, que, que hay que resolver que son estructurales y que vienen ya desde hace mucho tiempo bien ale queda algún tema más en el tintero no, por bueno, este vamos a estar ya ante una semana eh, este bastante importante en términos de lo que significa la, la el sorteo de, del mundial, ¿no? Empieza el, el mundial, Trabajo ¿no? El, el próximo... día el día que sabés contra quién te toca jugar y qué fecha es el primer partido. El día que empieza, es frente, el día que claro. empieza el mundial para mí. El día el día que empieza el mundial. Este así. viernes empieza el mundial. Sí, sí, tal ¿Vas poco. a venir entonces acá al piso a comentarlo estoy con ahí, nosotros? Qué bueno, ahí, no, bueno. este, con Caipirosca, no sé. Con ¿Algo, qué... algo vamos a inventar, no te preocupes, vamos a, a tener algo para gasajarte y comentar. Encanta. Esperemos no estar el viernes a esta hora lamentándonos porque nos toca jugar contra Francia, Costa de Marfil y no sé, el Brasil del 70. Hay que decir una frase trillada, pero este que siempre estoy con vale vos, repetir. estoy con vos en esa frase, decila. Hay que ganarle a cualquiera, Adecuado. hay que ganarle al que te toca y hay que ser campeón, este, y para ser campeón hay que ganarle al que venga. Decirle a todos los que estuvieron esta noche ganando premios de televisión en un año en el que Tinelli no no hizo nada. Ah, sí vi algo de eso, <risa> este, eh, Es como ganar es como ganar un mundial sin sin Brasil, <risa> claro. ¿no? Bueno, dale, te agradecemos muchísimo Eh, la participación aquí como siempre y nos vemos el viernes. Abrazo, nos vemos el viernes. Un abrazo muy grande. Hablábamos con Alejandro Huel, well, nuestro cronista deportivo.